Existe una visión de Buenos Aires absolutamente unitaria No es nueva, es tan vieja como, como la República Argentina Una Buenos Aires que amenaza siempre con federalizar absolutamente todo También la información, también su agenda periodística Pero cada vez, cada vez es más unitaria Por encima de que sus diarios sean los nueve que se golpean el pecho diciendo somos diarios de alcance nacional, sus agendas son cada vez más locales. Pero, a ver, cuando uno observa lo político o lo económico, es cierto que hay una localía que, que da vergüenza ajena. ...hay un olvido... ...que por supuesto es histórico... ...pero cuando eso tiene que ver con... ...con el dolor... ...con esa enorme falta de sensibilidad... ...la cosa es mucho más preocupante... ...uno sabe que el litoral... ...volverá a ser tapa... ...como en cada oportunidad donde el Paraná... ...debordó absolutamente todo... ...cuando realmente... Los evacuados tengan más de tres ceros Cuando el desastre sea mayúsculo Cuando las imágenes sean dantescas Pero mientras tanto Mientras tanto el dato puede esperar No importa que sean más de 800 familias Las que continúan evacuadas No importa que el peligro aceche A cuatro provincias Y que comience a preocupar ...a otras tres... ...no, no, no, no, no importa... ...la cosa recién va a ser... ...sustancial, fuerte... ...y hasta lógica para los medios capitalinos... ...cuando la escenografía del lugar... ...esté proponiendo algo que... ...justifica el espectáculo... ...ya se evacuaron en Chaco... ...casi 500 personas se calcula que van a ser evacuadas cerca de 3.500. Se habló cualquier cantidad de, de estupideces sobre ella Yacyretá en las últimas 72 horas. Desde la oposición apareció hasta algún técnico diciendo que estaba a punto de quebrarse la represa y podría llegar a producirse el daño más importante que haya vivido la Argentina en toda su historia. Se habló de tres metros de agua tapando el obelisco. Bueno, hubo de todo, ¿eh?, en los últimos días. Pero, por supuesto, esto fue una discusión de submundo para los nueve periódicos de Capital Federal que no reflejan absolutamente nada, por lo menos por ahora, ¿eh?, de lo que está pasando en Misiones, en Formosa, en Chaco, en Corrientes, de la preocupación que ya comenzó a, a extenderse por el norte de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires. Y el norte de la provincia de Buenos Aires. Hoy Capitanich y Berni van a monitorear la zona y se espera que haya un par de medidas que tengan que ver con cómo y cuándo se va a sacar a la gente de la región más afectada, de la que está más amenazada. Pero la visión unitaria de Buenos Aires le sigue dando la espalda al dolor y a la preocupación que tiene el país, que tiene el litoral, que tiene 800 familias. Cinco horas, seis minutos, ya han pasado del nuevo día la temperatura para capital y alrededores 12 grados, seis décimas. Arrancamos con lluvias intermitentes sobre Capital Federal y Gran Buenos Aires este lunes. Y un pronóstico del tiempo que indica para las próximas 24 horas que vamos a tener, bueno, mejoras en esta Buenos Aires que dejará el paraguas. Archivado por lo menos hasta viernes o sábado, porque el extendido hasta allí nos va indicando que tendremos tiempo frío, con mínimas bastante, bastante invernales, 5 y 4 grados, y vamos a volver a casa con temperaturas bien otoñales, con máximas de 15 y 14 grados. Pero el paraguas lo guardamos, eh por lo menos hasta las puertas del próximo fin de semana. ...de 5 a 7... ...Gustavo Campana... ...en AM750... ...comenzamos contándote... ...lo que no hay... ...en las tapas de los nueve matutinos porteños... ...supuestamente... ...de alcance nacional... ...muchos de ellos... Son periódicos de norte a sur y de este a oeste en función de su distribución, pero nunca de su agenda. Pero bueno, vamos a contarte por lo menos los cuatro o cinco datos que son comunes a todos ellos y que estallan en tapa. Tenés, por supuesto, una proporción enorme de Brasil 2014, con Messi en casi todas las tapas, gritando el segundo gol argentino, la victoria frente a Bosnia 2 a 1, tenés muchos fondos buitre, esperando las novedades que van a llegar desde Estados Unidos en la mañana argentina de hoy, tenés mucho Cristina en el día de ayer en Bolivia, por allí pasa la cosa. Aparece Manu en algunas tapas, eh, mostrando otra vez su enorme calidad individual y fundamentalmente el brillo colectivo de San, de San Antonio Spurs, ...para quedarse con su quinto anillo... ...el cuarto en la carrera de Manu... ...con quien soñamos... ...podramos tener con la camiseta Luis Celeste... ...el próximo agosto... ...jugando el último mundial de su carrera... ...es posible... ...pero, lo esperamos a él en cancha... ...para que se despida... ...con toda esa enorme generación dorada... ...el deporte nos dejó mucho también... ...en los suplementos deportivos... ...hay mucho hockey... ...hablando, y en algunos casos... ...inextenso de lo que fue deportiva y políticamente la actuación de los dos equipos argentinos, del masculino y del femenino, en dos mundiales donde hubo podio, donde hubo medalla de bronce, y donde el proyecto Aníbal fernández chaparretegui dio resultados positivos. Dato que, como te venimos contando durante todos los últimos días, ha sido escondido prolijamente por la prensa hegemónica y esencialmente por la nación que ha trabajado toda su vida al hockey y en este caso como por supuesto está de la Vereda del frente y cascoteando el proyecto y no ha dicho todo lo que todo lo que tendría que haber dicho teniendo en cuenta su historia no Bueno más o menos por ahí anda la cosa es ¿eh? con mucho Messi con muchos fondos bure con mucho Cristina en Bolivia en las tapas de los principales matutinos porteneos Este señor que nos va a acompañar durante las dos horas Nació un día como hoy, pero de 1949 Se llama Jairo le quitan el tren primero se vuelve loco después empieza a beber. no sé si estábamos macho la noche en que decidí probarla lo como motora y volver a la azul blanco le saque brillo al cromado cualquier ferro carrilero estaría emocionado llevo diez días fugado me siguen a policía y ellos rodean Hernando Yo estoy en Jesús María cuando se acaben las vidas tendrán que leer a los diarios un no plomopi sobre cura paraar de fe Enorme homenaje de Jairo a su viejo. Vamos a tenerlo a Jairo durante estas dos horas, porque el hombre nació un día como hoy, pero de 1949. Jairo Ferroviario. Curiosidades mundiales. ¿Vos sabías que...? Eh, eh... Japón es un caso muy particular. Es uno de los últimos reductos donde aún persiste el uso del fax. ¿Email? ¿Va archivos adjuntos? No. Es mejor usar un fax para ellos. Si te dejan enviar un archivo adjunto... También es mejor usar la versión de Microsoft Office de 1998 si quieres evitar problemas de compatibilidad. No lo actualizaron nunca tarjetas de crédito eso tampoco está muy extendido casi todos los negocios en japón prefieren que pagues en metálico el hecho de que los cajeros no abran 24 horas complica las cosas normalmente los cajeros están dentro de los bancos lo que va en contra de la propia razón de ser del cajero y si encuentras uno abierto en alguna tienda seguro que no aceptará tu tarjeta ya que sólo los de tu propio banco ...con las aceptan... ...que tisquillosos... ...jejeje... <risa> ...sabe las... ...cosas mundiales... ...en 7.50 ...abrimos con el ninguneo de los medios porteños... ...sobre lo que está sucediendo en el litoral... ...con una crecida del Paraná... ...que amenaza con ser histórica... ...y con cinco provincias amenazadas. Te cuento ahora lo que dice el diario El Libertador de Corrientes... ...en tapa a seis columnas, y Itusaingó, desembarco nacional... ...por decisión de la presidenta y ante la crecida del Paraná. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, va a comandar una delegación... ...de altos funcionarios nacionales, que entre otros va a incluir... ...a la ministra Alicia Kirchner y el secretario de Seguridad... El diario dice que van a arribar en horas de la mañana al aeropuerto de Posadas... ...donde serán recibidos por el gobernador de Misiones, Boris Kloss... ...junto al intendente de Ituzaingo, Oscar Piñón... ...y la senadora Carolina Martínez Llano, presidenta de la Comisión de Grandes Emprendimientos. Desde Posadas se van a trasladar por el río y luego van a sobrevolar las zonas inundadas. Luego se van a reunir también con intendentes de la región en el Centro Cultural... ...de Ituzango... ...el diario agrega en tapa... ...que el agua se desplaza al sur... ...lleva temor... ...y mantiene en el alerta... ...tapa del diario... ...El Libertador de Corrientes... ...en la mañana del lunes 16 de junio de 2014... ...vamos con tiempo argentino... ...que por supuesto traen un... ...80% de primera plana... ...el grito de Messi festejando en el estadio Maracaná, el segundo de Argentina. Debutó, sufrió y ganó. La selección derrotó 2 a 1 a Bosnia en el Maracaná. El equipo argentino dejó muchas dudas. Y Gago, que ingresó en el segundo tiempo, fue la figura. A veces son errores míos, admitió Sabela por su planteo del primer tiempo. Tenemos que mejorar, coincidió Messi. Maradona bancó la pulga y expresó... ...su preocupación por la falta de resto físico de algunos jugadores. A pie de tapa, gran parte de todo el arsenal periodístico de tiempo del día de hoy. Colombia volvió a elegir a Santos como presidente. 50,94% de los votos en segunda vuelta para vencer a Oscar Zuloaga. Irak logró frenar el avance rebelde sobre Bagdad. Se está hablando del fusilamiento de 1.700 soldados iraquíes por islamistas radicales. Greenpeace tuvo que pedir perdón a sus aportantes. escucha esto. La ONG Ecologista explicó que fue por un error de cálculo de un empleado de sus oficinas en Holanda, como se perdieron casi 4 millones de euros. mira vos, cuántas preguntas sin respuesta que entrega esta esta data dura, ¿no? Israel acusa a Hamas de tres secuestros, eh, no aparecen desde el jueves y son adolescentes de entre 15 y 19 años que estaban haciendo dedo. Crece la tensión, Netanyahu culpó a la autoridad palestina. En cuanto a la política nacional, hoy comienza el jury contra Campagnoli y Ginóbile campeón de la NBA por cuarta vez. El último dato en la etapa de tiempo argentino tiene que ver con el apoyo nacional del G77 más China por Malvinas y la deuda a la Argentina. Cristina dijo en Bolivia, el unilateralismo no les conviene ni siquiera a los países que lo ejercen. Ni siquiera a los países que lo ejercen. La etapa de tiempo argentino, en la mañana de este lunes. Olé trae como dato principal, por supuesto, el tema fondos buitres. Y lo hace, como generalmente suele plantear estos temas, con un dejo de oscuridad cuando sabe o cuando intuye que mañana va a tener que hablar de una victoria argentina. Entonces hoy, bueno, hoy te tira la de cal, mañana será la de arena. Pero se anticipa lo que viene y ese Corte de Estados Unidos revela hoy si la Argentina va al default o llega a negociar en 2015. Saben perfectamente lo que va a suceder y entonces hoy tiran todos los fantasmas posibles en tapa y saben que mañana tendrán que hablar de otra cosa. ¿Qué más? Una genialidad de Messi ante Bosnia salvó las dudas del arranque argentino. Santos ...fue reelecto en Colombia con el 50% de los votos. Sobre Cristina en Bolivia es muy interesante... ...porque lo que hace el título es unirte todo... ...después adentro lo que tenés... ...adentro de la información que habla de la Corte de Estados Unidos... ...lo que tenés es el mensaje de Cristina ante el G77... ...pero no hay nada en tapa que revele de manera... ...a ver, mucho más clara cuál fue el peso que tuvo Argentina en una reunión donde la invitación o la presencia de China, por supuesto, que vuelve a hablar de una de una suerte de nueva conducción para los países que están en segunda o tercera línea y que prometen todos juntos ser algo así como el bloque que va a pelear la supremacía en la próxima década. A nivel económico, a nivel político, el mundo tendrá allí un bloque muy, muy, muy particular. el G77 uno podría decir que desde el punto de vista político es lo que los BRICS son a lo económico. Allí está la potencia económica. En el G77 está la amenaza de que nazca una nueva potencia a nivel político o un grito político mucho más fuerte para contarle las potencias hegemónicas. Bueno, muchachos, hay un mundo más allá del que... ...del que plantean ustedes. ¿eh? Informe UIA, casi un 30% de las industrias... ...estudia reducir personal. Reflotan proyecto acá para limitar la responsabilidad... ...de los funcionarios. Y la primavera del INDEC, otra vez en jaque... ...con la firma de Fernando González... ...director del diario, ex hombre de Clarín... ...ex de La Alianza... ...hoy trabajando para el Colorado de Narváez. Un día como hoy, pero de 1955, comenzaban a sembrarse las primeras grandes semillas del terrorismo de Estado sobre la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. Y esas semillas de terrorismo de Estado ya nacían de un Estado que soñaba con transformarse en lo que fue en septiembre, quedar en manos de un grupo de militares que iban a asaltar ...la Casa de Gobierno... ...después de transformar a Buenos Aires en Garnica... ...durante 24 horas... ...un día como hoy... ...llovían bombas... ...sobre una plaza cubierta de gente... ...que en muchos casos... ...esperaba la llegada de estos aviones... ...porque era la versión que circulaba... ...como una suerte de... ...de ofrenda de paz y de unidad... ...teniendo en cuenta lo que había pasado... ...en las horas anteriores... Corpus Christi, quema de iglesias. Y sin embargo, esos aviones llegaron con la muerte a cuestas. Junio de 1955, un día como hoy, semillas de terrorismo de Estado. Murieron más de 350 personas y hay aproximadamente 2.000 heridos, muchos de ellos mutilados. Gonzalo Chávez autor de la masacre de Plaza de Mayo. Este eh, desastre aconteció por el levantamiento de un sector de la marina y un sector de la aeronáutica que se proponían matar a Perón. Eh, la metralla y las bombas cayeron sobre Plaza de Mayo, sobre la Casa de Gobierno, sobre la CGT, sobre el Ministerio de Obras Públicas, que está, eh, está ubicado donde está ahora el Ministerio de Desarrollo Social, sobre la Avenida 9 de Julio. ...y sobre la residencia presidencial de Perón... ...que en esos momentos estaba... ...en la avenida Libertador... ...y Agüero, donde estaba ahora la Biblioteca Nacional. Eran las 12 y 30... ...la inocencia de la gente buena... ...poblaba las calles del centro. Sinfonía de un sentimiento... ...en la Plaza de Mayo... ...Leonardo Fabio... ...el hormigueo diario de las horas bancarias... ...no impedía a los niños... ...a los viejos... Jugar con las palomas. Eran las doce y treinta. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12 y 30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en mil pedazos. Perón. ...con la conflictividad de otros de la aviación naval... ...después del bombardeo a Plaza de Mayo... ...contando con la injuria del Museo de Marina... ...la dignidad o desrealidad de comandos... ...han provocado la sedición... ...que de fuerzas del ejército han sofocado... con cumplimiento de su deber. dirigida a tomar el gobierno del país habrían participado además día, de novedades algunos grupos de políticos de la oposición pertenecientes a la Unión Democrática a los que se después algunos grupos que no saben sucedió un día como hoy pero de 1955 a veces hasta cuesta creerlo realmente Si uno se para cerquita de la pirámide, gana el corazón de la plaza y mira hacia arriba, no puede creer que eso haya sucedido. Una de las historias más cajoneadas, por encima de que por supuesto todos sabíamos de qué se trataba cuando hablábamos de junio del 55, pero no podíamos ponerle ni nombre ni apellido. Todavía, al día de hoy, la cantidad de víctimas es indefinida. Se habla de más de 300, se habla de menos de 500. Muchos de esos nombres, por suerte, a partir del año 2008, son recordados en el primer monumento que se estableció en la plaza desde aquella jornada de tanto horror. Está muy cerquita de las puertas del Museo del Bicentenario, detrás de Casa de Gobierno. Ese es uno de los tantos ejes de esta etapa de resignificaciones, de recuerdos y también de justicia. Hubo que esperar hasta el año 2008 para conocer algunos nombres de aquellas víctimas. Arrancamos con la música de Jairo porque nació un día como hoy pero de 1949 y ella también nos va a acompañar. Será un lujo tener a estas dos voces hasta las 7 de la mañana, porque ella también nació un día como hoy, pero de 1953. María Grania, Chiquilín de Bachín. Caras sucias De angelito con blue jeans Vende rosas por las mesas Del boliche de bachil Si la luna brilla Sobre la parrilla Come luna y O pan de Oggi. Cada día En su tristeza Que no quiere amanecer La madrugada un seis de enero Con la estrella del revés Y tres reyes gatos Roban sus sapatos uno izquierdo y el otro también Really? aquí Agenda mundialista para el día de hoy a la hora 13 por el grupo G, Alemania-Portugal después a las 16 en un partido que nos interesa y mucho en función de ver lo que se viene para la Argentina, Irán-Nigeria, grupo F a las 16 y cerrando la agenda mundialista gana Estados Unidos, grupo G a las 19 goles goles mundiales le va a pegar abreu le va a pegar el se el se va habitualmente lo pica por dios el se el se va el se va toda carrera el no ¡Permones de argentino! ¡Rugual! Goles mundiales en 7.50 Te sigo contando que dicen algunos diarios del litoral que en tapa ya, por supuesto, vienen planteando el tema inundaciones y la amenaza del Paraná desde hace varios días ante la indiferencia de las tapas capitalinas el diario norte de la provincia de Chaco dice emergencia hídrica en la región intendentes de pueblos afectados se reúnen con Jorge Capitanich y con Alicia Kirchner más de 500 familias damnificadas, el Paraná ya está en 6 con 84 el pico se demora en llegar y trae además en primera plana el pronóstico del tiempo que no es nada alentador para las próximas ...48 horas... ...hablando de lluvias... ...para hoy... ...y para mañana. Vamos a la etapa de crónica... ...que por supuesto... ...le da... ...casi un 90%... ...de... ...de su edición a... ...al mundial, ¿no? Desahogo mundial... ...Messi se sacó la mufa tras... ...8 años de sequía en Copas del Mundo... ...la pulga... ...apareció en el momento justo con un gol marca registrada. Igual la Argentina quedó en deuda en lo futbolístico... ...y deberá mejorar para lo que viene. Sabela cambió el esquema táctico en el entretiempo... ...y los ingresos de Gago e Higuaín... ...le dieron más dinámica a la ofensiva. Ese 90% de la etapa de la que te hablaba... ...está copada por el grito de gol de Messi... ...en el segundo de la Argentina... 45.000 argentinos coparon el Maracaná, agrega Crónica, y el rating de la televisión pública más el cable fue del 54.1. 54.1 es el dato que Crónica hace estallar en tapa. Francia liquidó 3-0 Honduras y Suiza venció 2-1 a Ecuador. El último dato también es deportivo. ...y cierra el básquet la etapa de crónica... El ...Ginobili, el señor de los anillos... ...ganó su cuarto título en la NBA... ...San Antonio aplastó 4 a 1 a Miami. Vamos con la tapa del argentino... ...prueba superada... ...la selección arrancó con un triunfo... ...en el Maracaná venció 2 a 1 a Bosnia... ...se puso en ventaja con un gol en contra... A los dos minutos de juego, en el complemento y con un planteo más ofensivo, Leo Messi hizo el segundo sueño en marcha. Tema contaminación, Argentina vuelve a la corte de la Haya por la Pastera. Cristina en Bolivia, los fondos witre ponen en peligro a todo el sistema financiero. caso chicone Macri pidió que se evite prejuzgar a Vudú. Colombia, Santos logró la reelección presidencial en el Balotage. Y el último dato tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero con lo que pasa abajo del escenario. Del guión a la realidad, peleas de ficción que siguen afuera del set. ¿Mm? Y están Julio Chávez y, y Arana, de alguna manera... ...con reminiscencias de lo que pasó en el horario central del año pasado... ...con una de las propuestas de Polka, que trajo más problemas que rating. Vamos a la etapa de Olé, que es toda para el grito de gol de Messi. Hagamos más lío, eh, dice Olé, un poco colgándose de la sotana de Francisco. Los brasileños hinchaban por, por Bosnia, pero vieron un poco de lo que puede venir. Golazo de Leo, aliento a full, triunfo argentino. Dos a uno y un equipo que mete miedo cuando ataca. De ese primer tiempo con cinco atrás, mejor hablar poco y aprender. Está bien lo que planteó Le. Argentina eh, se fue de la cancha sabiendo lo que no tiene que hacer y lo que tiene que repetir. Manu, el Messi del básquet, otra vez campeón. ...los Purs cerraron 4 a 1 la final de la NBA... ...y Ginobili logró su cuarto anillo... ...absolutamente histórico para un tipo... ...lo venimos diciendo cada vez que tenemos oportunidad de hablar de él... ...para un tipo que ya está subido al podio... ...de los mejores deportistas argentinos de todos los tiempos... ...uno dice subido al podio porque no se anima... ...en función de la poca perspectiva, perspectiva que nos separa de su realidad... El hecho de ella estar sentenciando que el tipo arrasó con la historia, pero uno está muy tentado ¿eh? de, de plantear que Manu Isinobili, por muchas razones, por lo que hizo y dónde lo hizo y ante quién lo hizo, el tipo ha construido una carrera brillante. Y lo esperamos con la camiseta argentina en agosto, jugando el, el próximo mundial. Fue un día como hoy, pero de 1955, a no olvidar, cuando Buenos Aires se convirtió en Garnica. Las fuerzas que se alzaron contra Perón eh, contaban con el apoyo de la base naval de Punta de Indio y el batallón de infantería BIN-4 con asiento en Puerto Nuevo, acá en Buenos Aires, y parte de la oficialidad de la aeronáutica. El jefe de este levantamiento fue el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón. Y el comandante del BIN-3 se llamaba Benjamín Gargullio. Este hombre, después que se rindieron, se suicidó en el Ministerio de Marina. Se supone que por vergüenza o por dignidad, ante lo que habían producido, se pegó un tiro. Algunos de los de, de los aviadores que participaron en ese bombardeo, uno de ellos fue el que tiró la primera bomba. Era el jefe de la base naval de Punta de Indio. Se llamaba Néstor Noriega. Y tenía el grado de Capitán de Fragata. el Ese día, el 16 de junio de 1955, a las 12 y 40 horas del mediodía, el primer avión comandado por Néstor Noriega dejó caer una bomba de 100 kilos sobre Plaza de mayo Piloteaba un avión que en ese momento tenía la Marina, que son los Bishcraft, y, y detrás de él siguieron los demás. Eh, los otros aviadores que, que eh, algunos de los otros aviadores porque la lista es muy grande son más o menos ciento y pico de, de, de, de marinos y, y parte de oficiales de aeronáuticas que se refugiaron después en Uruguay eh, algunos de ellos los que pilotearon los aviones y bombardearon era eh, el capitán de corbeta Santiago Zavarot que era su jefe de la base naval de, de Punta de India el teniente de navío Carlos Macera que es hermano de Emilio Macera ¿sí? el teniente de navío Ricardo Moreno Quierna El guardia marina, Miguel Ángel Grondona y otros más. Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro, treparon en alboroso de cánticos y risas a un trolley Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado, y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo. La voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían. Lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos. En sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo. Tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez, pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros, es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna, mezclada con la sangre, anegaba las alcantarillas. Eran las 16, con furia demencial y los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira que se muerdan como me muerdo yo en estos momentos que no cometan ningún del mal no nos perdonaríamos nosotros a la infamia de nuestros enemigos y agregáramos nuestra propia infamia por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos que festejen ya el triunfo el triunfo del pueblo que es el único triunfo que puede enorgullecer el camino elegido solo engendró impunidad para aquellos apellidos que después aparecieron en lugares claves de los golpes del 55 66 y 76, 76, 76 el 16 de junio de 1955 se inicia un ciclo de violencia institucional contra el pueblo... que después se va a, a, a proyectar en los fusilamientos del, del 9 de junio... en el golpe de septiembre, en el golpe de Organía... y en el genocidio perpetrado por la última dictadura militar... el 24 de marzo de 1976. O sea que, que la impunidad sobre este crimen... alimentó el genocidio del 76. Y hay personajes que se repiten... ¿no? ...es la explicación de por qué estuvo oculto tanto tiempo esto... ...donde también hay alguna responsabilidad... ...no, no, ahí eh, tiene el gobierno de Perón... ...de que, que estas cosas no se conocieron tanto... ...porque eh, la victoria de la Revolución Libertadora... ...tres meses del bombardeo legitimó ese hecho... ...y Perón en su momento pensó que la mejor forma... ...de solucionar ese problema, ese enfrentamiento... ...era pasiguar, bajar el, ese nivel de enfrentamiento... ...ofrecer un, la posibilidad de una reconciliación... ...y, y no y no, y no se lo entendieron, los opositores no lo entendieron así... ...entendieron que Perón estaba débil, por eso el tres meses lo voltearon. Ahí tenía la voz de Gonzalo Chávez, autor del libro La Masacre de Plaza de Mayo... ...antes audios de Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio. Hoy vamos a estar recorriendo aquel funes en Memorioso que habló del bombardeo de un día como hoy, pero de 1955. Primero porque no hay que olvidar, y en segundo lugar porque depende del número de tu DNI, si no sabes de lo que estamos hablando, te va a aparecer casi una historia de ciencia ficción. Aquel día en el que Buenos Aires se transformó en Guernica. ...desde la dictadura peronoclástica de Buenos Aires... ...conducir no es como muchos creen, mandar... ...conducir es distinto a mandar... ...AM750... ...más voces... ...conducir es persuadir... ...más aire... 123 la temperatura para capital y alrededores... ...la humedad muy alta del 94%... ...la visibilidad es óptima y sopla viento sur... ...a 9 kilómetros en la hora. Para el día de hoy, buen tiempo, sin paraguas por Capital y Gran Buenos Aires... ...con una máxima de 16 grados. El día de mañana, también eh, con las mismas condiciones meteorológicas... ...con una mínima de 5 y una máxima de 14. El miércoles, se repite la cosa, sin paraguas, con una mínima de 3 y una máxima de 13. Y el jueves, una mínima de 2 y una máxima de 14 grados. Seguimos repasando diarios del litoral ante el silencio de los matutinos porteños sobre lo que está pasando en cinco provincias de nuestro país amenazadas por quizás la mayor creciente de, del Río Paraná. Sigue la creciente en la capital aunque baja el río en Ituzaingó, dice el diario La República de Corrientes hoy en su tapa. Sigue la creciente en la capital aunque baja ...el río en Ituzango... ...la tapa del diario La República... ...de la provincia de Corrientes. Después te vamos a contar... ...algo que tiene que ver con comuneros... ...algo que tiene que ver con inundaciones... ...pero del ámbito de la ciudad de Buenos Aires... ...se trata de una nota... ...que hoy propone Tiempo Argentino... ...Inundaciones y Edificación Descontrolada los grandes problemas de la comuna 11 el cambio de paisaje en Devoto, en Villa del Parque, en Santa Rita y en General Mitre conlleva riesgos más complejos lo advierten los comuneros del Frente para la Victoria Delfina Velázquez y Carlos Eusebi esto es algo que podríamos eh, multiplicar por casi toda la zona norte desde el centro hasta el norte de la ciudad de Buenos Aires el otro gran problema ...está en la Comuna 12, en ese ese mundo sin sin fronteras... ...entre Villurquiza, Saavedra, Núñez y Belgrano... ...donde pasa exactamente lo mismo. Podríamos repetir, sacando el número de la Comuna... ...que hay inundaciones futuras y edificaciones presentes... ...que hablan de un futuro absolutamente descontrolado. Los grandes problemas de la Comuna 11... Es lo que te cuenta hoy Tiempo Argentino. Después te doy detalles. Faltan 10 para las 6 y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 7.50. Argentina avanza derecho a la información. Hora 550 minutos, humedad 94%, temperatura 12 grados, tres décimas. Julián Domínguez también criticó a Daniel Scioli por reunirse con Héctor Manieto. Es por concurrir al evento que organizó el grupo Clarín, donde su titular conversó con otros precandidatos presidenciales. Por su parte, el titular de la Cámara Baja sostuvo que no se puede en la vida decir que sí a todo y que esta Argentina requiere que uno tome posiciones. En este sentido, Domínguez planteó que una cosa es el diálogo responsable en la defensa de las convicciones y que otra es convalidar y no asumir posición y compromiso. Las provincias petroleras se reúnen hoy con el gobierno. Se trata de los 10 ejecutivos que forman parte de la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos. El motivo del encuentro será discutir sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos que data de 1967. El objetivo de la modificación es incluir en la legislación la explotación de petróleo no convencional y redefinir el reparto de las regalías por la actividad. En estas conversaciones estarán presentes los funcionarios del área de Industria y Trabajo. Patria Grande Álvaro Uribe acusó a Juan Manuel Santos de comprar votos para el balotage. Luego de que el actual presidente lograra la reelección en segunda vuelta, el exmandatario y líder del partido opositor aseguró que hubo un abuso de poder. Sostuvo que el gobierno impulsó la mayor corrupción de la historia, ofreciendo dinero a cambio de sufragios. Además, Uribe afirmó que la guerrilla y bandas criminales intimidaron a los ciudadanos para votar a favor de Santos. Pelota Hoy se disputan tres partidos de la fase de grupos del Mundial. El primero iniciará a las 13 horas en el estado de Salvador, donde se enfrentarán Alemania y Portugal por el grupo G. Más tarde, a las 16, en el distrito de Curitiba, Irán se medirá ante Nigeria en el segundo encuentro del grupo F. Por último, a las 19, Ghana y Estados Unidos jugarán el segundo partido del grupo G en la ciudad de Natal. Humedad 94%, temperatura 12 grados, tres décimas. ...Federico Martín. 7.50 avanza. Derecho a la información. Se decía antes del Info... ...que una de las lecturas recomendadas de la mañana... ...tiene que ver con tiempo argentino... ...inundaciones y edificación descontrolada... ...los grandes problemas de la comuna 11... ...Devoto, Villa del Parque, Santa Rita... ...y General Mitre... Eh, ...trabajo, denuncia de los comuneros del Frente para la Victoria... ...Delfina Velázquez y Carlos Eusebi... ...sobre lo que está sucediendo y sobre lo que ellos entienden... ...como hipótesis de trabajo va a suceder. El comunero subrayó que al no existir planificación... ...por parte de las empresas constructoras... ...tenemos problemas con las cloacas y la electricidad. Con los vecinos trabajamos para que el gobierno porteño... ...empiece a controlar la planificación de la edificación... Los vecinos de Villa Santa Rita, a pesar de la mega obra del entubamiento del Maldonado, inaugurada en el año 2012, 2012, padecieron las inundaciones de abril de 2013 y aún esperan explicaciones. Nosotros no pudimos tener una coordinación con el jefe de la comuna. Ahí está el PRO con la mayor cantidad de comuneros y entonces son los que te dan la espalda para que vos no puedas elevar absolutamente nada ...al gobierno central. Si desde nuestra fuerza política... ...relevamos muchas casas... ...acudimos a las víctimas... ...con colchones, con frazadas y con alimentos... ...ellos ese día, abril de 2013... ...no aparecieron. Y acá es donde te agrego, en función... ...¿te acordás de la mesa que hicimos... ...en el encuentro federal de la palabra... ...y que estuvimos reproduciendo en Prohibido Amanecer... ...con inundados de la capital federal... ...le dieron la espalda desde el punto de vista informativo... ...a lo que sucedió a partir de abril... ...ni hablar de lo que pasó en abril... ...con algunas comunas que no aparecieron en los medios... ...casi toda la información estuvo ligada... ...a zona norte, a Saavedra, a Belgrano, a Núñez... ...a Villurquiza... ...pero lo que pasó en Caballito... ...si no fuera por las redes sociales... ...no tenés registro... ...no tenés registro... ...ahora, en abril de este año... En abril de este año, se ningunió, pero de una manera increíble, la inundación que se dio golpeando las puertas de la Comuna 11 y la Comuna 12. Por supuesto que no llegó al nivel de abril de 2013, pero mostró que las obras que se hicieron no sirvieron para nada. Y se ningunió esto de una manera increíble. ¿Quiénes fueron los que pusieron sobre la mesa lo que había sucedido realmente? Las fotos de las redes sociales. Fue el único registro que tuvimos de todo lo que sucedió desde el centro al norte de la capital federal mientras todos los medios hegemónicos jugaban al dique de contención y mostraban que ese día no había pasado nada. Estamos hablando de la primera semana de abril de este año. 5 horas 55 minutos y si estás armando tu día, 12 o 3 la temperatura. Vas a volver a casa con una máxima bastante similar de 16. Será un día... De buen tiempo, de humedad bastante alta, con viento del sur, pero fundamentalmente sin paraguas. Jairo, cumpleaños. El hombre nació un día como hoy, pero de 1949. Milagro en el Bar Unión. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. fuera el agua clara los huesos del corazón el pide un whisky caballo blanco para empezar ahí los caballos lo ponen siempre sentimental prende un cigarro y así un anillo de colección el humo viaja camino al techo del farunión Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado Un tipo duro de ojos azules que era casado Mira su cara en el espejo con aflicción Si no lloviera tal vez saldría del bar unión Pero se queda porque prefiere para el dolor La luz espesa color de luna que da el neón Ella está triste y él está solo en el barón Afuera el agua los huesos del corazón Yo toque el piano y el segundero en el reloj rayitas con alfileres en el corón pero volvamos donde dejamos la narración ella está triste y él está solo en el parunión él pone un disco deray barreto en la vitrona hacia lament donde Porque esta zona No dice nada Corre la silla Saca un pañuelo Ella no acepta Alza los ojos Se arregla el pelo Ela se seña Pide dos tragos Pa continuar Aí los caballos Lo ponen siempre Sentimental caballo blanco para la dama y el caballero afuera sigue achando el aire el aguacero parece un cuadro pidiendo a gritos exposición los solitarios color de luna bajo el neón yo se si arrepiano se pone el saco cruza el a la calle sale volando del barulón Algunos bares parecen hechos a la medida son como besos que hacen milagros en las heridas Ella está triste y él está solo en el barulón Ella está triste y Ahí son 6 Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires 750 Radio AM ¿Qué pretende usted? ¿Un banco que cumpla todos sus deseos? En este mundial, pretende más con los nuevos préstamos personales del Banco Provincia. Solicitalo y compra esa tele que tanto querés. Pretende más con el Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Para más información entra en bancoprovincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fui 3399-24210-9, calle 7, número 726 La Plata. De 5 a 7, prohibido amanecer en la M750. Carabobo Coffee de fuera de micrófono sobre todas las barbaridades, algo te adelantaba también en el comienzo del programa que se hablaron desde la oposición sobre esa siretá, casi construyendo una película de ciencia ficción inimaginable. ...como que ante la crecida del Paraná... ...y calcularle que en tres días... ...se caía la represa... ...y toda la Argentina quedaba bajo el agua... ...esto que parece... ...cuántas películas ¿no? ...no, no, no, claro... Una, ...un absurdo y que lo... dirán, ...ay, estás, exa estás este, exagerando... ...bueno... ...hasta fíjense, los Simpsons jugaron con esta posibilidad... ...ha habido documentos... De, ...de algunas ONG... ...que juegan por supuesto para la oposición que han hablado de esto con lujo de detalles. Es muy complejo, fe este afrontar la mañana frente al pánico que genera el hecho de tener tres metros de agua en el obelisco, por ejemplo, como planteaban algunos. ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que se dijo sobre Yaciletá en, en las últimas horas en los medios de comunicación? ¿Serio? No se dijo mucho. Bueno, eh, las versiones que hubo, como vos decís, eran catastróficas, Eh, a raíz de una crecida fuera de lo común, sí, eso claro. es cierto eh, Producto de, eh, bueno, lluvias intensas en territorio paraguayo Que luego fueron bajando por el río en Paraná Brasil también, Brasil también. En Brasil también, Complicó exactamente Que se vieron eh, antes en eh, las cataratas del Iguazú sí, que Recorrieron claro, las, las imágenes, los, los portales No, no, esas imágenes son realmente increíbles, increíbles sí, Van a demandar sí, sí. trabajos ...muy profundos en las pasarelas... ...durante un, un rato bastante largo... ...la cosa fue... ...fue complicada. importante, muy importante. Sí, muy importante. Claro sí. Y luego bajaron hasta la represa Yacyretá... Eh, ...y a partir de ahí empezaron las especulaciones... ...como vos sí. decías, que se iba a romper... ...que el agua iba a llevar hasta la capital federal... ...y una de las personas que habló... ...sobre estas posibilidades... ...fue el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi... ...que culpó a la entidad binacional Yacyretá... ...que es la que administra la central... ...por las inundaciones que se estaban viviendo río abajo. Aseguró que es una entidad fantasma manejada por ineptos... ...y que no les importa lo que sucede río abajo. Eh, lo que denuncia colombia es que abrieron las compuertas... Uh -huh. ...permitiendo que el agua excedente circulara sin control... Bueno, frente a estas acusaciones respondió el titular de la entidad binacional Ciciretá... ...que es Oscar Tomás, sí. quien explicó que la central fue concebida para generar energía eléctrica... ...y para garantizar la navegabilidad del río Paraná. Por el contrario, advirtió que no es una presa que almacena y regula el flujo de agua. Muy bien. Tal como piensa Ricardo Colombi. En este sentido explicó que el volumen de agua que pasa por las 20 turbinas de la central... ...es de 13.000 metros cúbicos por segundo cuando el caudal del río en promedio es de 14000 uh -huh. metros por segundo ahora el caudal promedio de este mes en el río Paraná fue de 44000 ah. metros cúbicos por segundo es decir el triple de su valor normal es como si hubiera tres ríos Paraná sí, sí. tratando de que correr ya de por, el por el mismo sí cauce y por eso las represas están allí digo a ver una veces trata de activar el, el sentido común se está en el Paraná y no en otro río por qué tiene No solamente un caudal de agua importante, sino porque la fuerza con que baja de norte a sur es impresionante. No se da claro. ni siquiera en un río paralelo como el Uruguay. El río Praná uh -huh. tiene, desde su geología, nada, un escenario único. Entonces, es este cuando se produce esto, que es triplicar la cantidad de agua que lleva en su cauce, bueno, es, una, es un arma, es un arma para todas las... ...las poblaciones costeras. Exactamente, y frente a este suceso... ...explicó también que eh, Oscar Tomás... ¿no? ...el, recordemos, sí. el titular... ...de la entidad binacional Yacineta... ...explicó que el excedente de agua... ...se libera por los dos vertederos... ...que tiene la central, la, la represa... ...en realidad, en proporciones similares... ...a las condiciones naturales... ...que existían antes... ...de la construcción de la represa, es decir... ...para alterar lo menos posible... Eh, ...el cauce del río normal, es decir... Si hay crecida, si hay un aumento excesivo del caudal, se respetan las condiciones naturales, distinto a lo que pensaba Colombia, que era que abrir una compuerta y ahí decían, si abemos, si se abre una compuerta en Yasilleta, no queda nada de corriente. Claro. O sea, eh, hay, hay que explicarlo de esta manera. Eh, Yasilleta que, que a ver, para muchos es una represa eh mal construida en función de todo, no mal construida, sino un proyecto que tuvo un costo humano muy fuerte y social, uh -huh. hubo que hacer desaparecer un pueblo, hubo que trasladarlo, eh, un montón de situaciones que son contra natura, si uh -huh. si querés. Bueno, ahora, una vez con el problema en la mano, que ella sí si le está construida después de, de casi, qué sé yo, 30 años, porque recordemos que si bien la construcción comienza antes de la dictadura, es la dictadura la que la activa, pero fundamentalmente es el gobierno kirchnerista, casi 40 años después, el que la hace funcionar en casi su totalidad. Eh, bueno, ya está, listo, estamos en el baile, hay que bailar. Ahí tenés la represa hidroeléctrica que es cuestionada por muchas ONG como el formato destinado a que no se utilicen otro tipo de energías, como la solar, como la eólica, bien, esa discusión. Esta parte es decir está ahí está paradita existe y es un, un buen dato para los argentinos y se la maneja como hay que manejarla pero hay otro dato que siempre hay que, que recordar que tiene que ver con lo que implantó el menemismo del menemismo para acá aunque la discusión hace rato que, que está que está bien zanjada se intentó la privatización de la represa y para eso apareció el presidente Menem con una frase tan tristemente célebre como aquella de Ramal que para, Ramal que cierra que fue Yaciretá, monumento a la corrupción entonces ¿qué se intentaba hacer con esto? devaluarla de y ponerla en manos del mejor postor a un precio razonable no hay quien pueda hacerse cargo de Yaciretá desde el sector privado, no hay quien lo haga primero porque brinda un servicio público si vos le das Este esto a un tipo que quiere sacar rentabilidad. Bueno, hay que aumentar un 500 o un 600% en las tarifas eléctricas, no hay claro. otra. Entonces, como no es como eso no es posible, se intentaba devaluarla. A ver, si yo digo, cualquier obra que se hizo en la dictadura es el para el monumento a la corrupción y estoy seguro que no me voy a equivocar. En algún punto yo me voy a encontrar con, con un montón de balances dibujados y con mucha sobrefacturación. ...pero lo que se intentó en aquel momento donde reinaba eh, la, la privatización... ...era entregarla a un precio razonable al mejor postor... ...por suerte no se pudo... ...pero sigue latente el hecho de no sirve para nada... ...es una cosa elefantiásica que nos va a traer más problemas en el futuro que beneficios... ...y algún trasnochado algún día va a plantear mm. privatización o cosa por el estilo... ...por suerte... Está tan devaluado el trabajo de las privatizadas en materia energética que ya nadie habla del tema. Pero en cualquier momento abren el archivo, rescatan viejas frases y te vuelven a hablar de la posibilidad de privatizar a Yacireta. Sí que tiene entre esos siete años y medio de la dictadura cualquier cantidad de negocios turbios, inclusive muertes que la UOCRA denunció a montones sobre cómo iban este, muriendo con condiciones de trabajo absolutamente precarias cualquier cantidad de obreros que trabajaron en su construcción, y son datos que quedaron para el olvido. Pero, pero, este aquello que intentó generar Carlitos fue, vamos a devaluarla, vamos a, a mostrarla, como si vos mostraras un departamento y mira, flojito de pintura, sin calefón, con la cocina rota... <risa> Y yo trato de vendértelo como sea, pero es una propiedad claro. que encierra por el valor del terreno, por su ubicación, ¿verdad? otro valor. Bueno, acá se intentó hacer exactamente lo mismo. Bueno, así como supuestamente había provincias inviables, eh, ¿por qué no iba a haber una represa inviable? Ni hablar, ni hablar. Decían eh, que YPF era inviable. Claro, o sea, tal cual. La única petrolera del mundo que daba pérdidas era la nuestra. <risa> bueno, se pueden construir hasta esos fantasmas, no cabe ninguna duda exactamente igualmente las declaraciones de colombia eh, me hicieron recordar otro caso que tiene que ver con eh, el, la administración del recurso hídrico y las inundaciones sí. y eh, aparentemente colombia tiene un doble un doble criterio sobre las inundaciones eh, y esto tiene que ver con la firma rosera copra sociedad claro, anónima claro. Eh, copra sociedad anónima es la principal empresa rosera de corrientes y eh, a la cual Ricardo columbi le había permitido o había intentado permitir eh, inundar más de 8.000 hectáreas para incrementar su producción provocando eh, en este caso un desastre natural impresionante en la provincia y curiosamente, que no es un dato menor, el titular de Coopre Sociedad Anónima es José Aranda sí, sí. vicepresidente del grupo Clarín uh -huh. afortunadamente el que en la readecuación quedará como el titular de Clarín Claro exactamente, radio, claro, exactamente. Aquel, aquel por el cual eh, Colomi cuando consigue la reelección le decía al periodista... ...yo me jugué por tu jefe. Claro. Bueno, era en relación a este caso, a José Aranda... ...al cual le había intentado permitir la eh, inundación de 8.000 hectáreas... ...para incrementar la producción de su empresa, Arrocera, Copra, Sociedad Anónima. Afortunadamente el proyecto eh, contó con la cancelación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación... Pero dejó de manifiesto que eh, lo importante no es, eh, como se dice en estos casos, eh, cómo se administra el agua, si, si se inunda una zona o si no se inunda, sino quién la inunda y quién administra el recurso. Sí, señor. Sí, señor. 6 horas, 12 minutos, doce o tres, la temperatura para Capital... Y gran buenos aires jornada sin paraguas y una máxima de 16 grados Guvo campana prohibido amanecer de 5 a 7 enm 750 para no olvidar junio de 1955 un día como hoy el día en que buenos aires se convirtió en garnica en montevideo el, el, el, el hombre que estaba esperando a los aviadores para recibirlo era el general, que en ese momento era teniente, no era general, era muy joven, Suárez Mason, el mismo hombre que fue jefe del primer cuerpo de ejército durante el golpe del 76. Él estaba en Montevideo porque estaba refugiado, porque se había exiliado, porque había participado del levantamiento de Menéndez en 1951 y, y como fracasaron se exilió en Montevideo. O sea que hay personas que se que están en ese hecho, que están en el golpe de Anganía y que están en el golpe del proceso otros dos protagonistas del bombardeo fueron el teniente primero de navío Emilio Macera por entonces secretario del jefe de la Marina Olivieri y el joven capitán Osvaldo Cacciatore piloto de uno de los aviones que terminaron en Montevideo yo hice una entrevista a un dirigente sindical de la ciudad de La Plata del gremio de los gráficos que él me contó que ellos marcharon a Plaza de Mayo convocado por la CGT, se vinieron de La Plata en auto, y que él cuando se aproximó a la Plaza de Mayo vio muchos cuerpos quemados, totalmente quemados. Hay fotos de eso. Entonces este hombre me dijo, yo creo que tiraron bom bombas napal. En esa época no había bombas napal. Pero hay un aviador que cuenta que cuando se le acabaron las bombas, tiraron los tanques de nasta. Y tanques de nasta, según él, que no explotaban al caer, sino que estaban un tiempo, por las características que tenían, y explotaban. Los castigos fueron tan leves que se transformaron en un signo de debilidad de aquel justicialismo. Vulnerablemente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las dos terceras partes nacionales por lo menos del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución, mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, deberíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan. Al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo, si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté, si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de toda la que veníamos realizando durante nueve años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruel. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debería haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes, y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición, y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas, ...que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años... ...hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo... ...porque no era el enemigo nuestro... ...era también el enemigo de la República. Hasta 2008, cuando fueron inmortalizados en un monumento... ...en el mismo lugar en el que los encontró la muerte... ...no hubo recuerdos y homenajes colectivos para ese grupo que se identificaba con un rótulo cercano a la verdad más de 300 solo sobrevivieron en blanco y negro las imágenes de los cuerpos mutilados y calcinados como un documento que junto a la memoria de los sobrevivientes prueba la existencia de ese día inimaginable la otra prueba el mármol herido del ministerio de economía los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay eran las 16 horas había que matar al general esa era la consigna tal vez lo lograron en parte al ametrallar a sus hijos y la lluvia continuó durante 15 días yo quiero que mis primeras palabras vean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el Ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como Presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. Podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, Yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso... Yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecerme. La palabra de Gonzalo Chávez, autor de la masacre de Plaza de Mayo, fragmentos de sinfonía de un sentimiento de Leonardo Fabio y, por supuesto, Juan Domingo Perón y sonidos de época, Después del bombardeo, y escuchabas antes a un Perón reflexivo, en 1968, en pleno exilio matrilenio, hablando de qué hizo y qué tendría que haber hecho. ¿Mm? Está cumpliendo años, se llama María Grania. Nació un día como hoy, pero de 1953. María Grania, el último escalón. Tiempo que me vengo derrumbando Paso a paso, escalón por escalón Hace tiempo desde el día del incanio Voy cayendo del barranco y sin control Hubo un ángel convirtiéndose en demonio Hubo un cielo que al final se desplodó Una boca incitante y mentirosa Y una voz que me arrastra hacia el horror en el último escalón ya lo ves el mascaro pidiéndote perdón en absurdo amado el que viso tu tradición Por eso es que no sé vivir parada Descendiendo acobardada Hasta el último escalón El último escalón Ya lo ves He bajado Pidiéndote perdón En absurdo llamar En Regato de mi orgullo te ha cegado, el último pedazo de honra que le vergüenza de ofrecer, por tu deshonra, por alfombrarte los pies, con dignidad se pasado, yo tengo la costumbre que me sale se me ha helado que ya tarde encadizón, mare esto que no sé vivir para nada, me siento como último escalón. 6 horas 24 minutos ya han pasado de este lunes 16 de junio de 2014. La temperatura para capital y alrededores 12 grados 3 décimas. Frases mundiales En la rueda de prensa me preguntaron ¿Vilardo eh, de Golfo con la mano? Digo, no, ¿qué pasa con la mano? En la rueda de prensa yo no había visto el partido por televisión y Dije, no, no fue con la mano, fue con la cabeza Y para mí fue con la cabeza, él dice que con la mano Él tampoco dijo que fue con la mano Pues hay que preguntar a Dios fue con la mano Frases Mundiales En 7.50 Título más importante en la etapa de la nación. Un triunfo, dos caras. La selección cambió a tiempo, pero dejó muchas dudas. Venció 2 a 1 a Bosnia, jugó muy mal en el primer tiempo... ...y mejoró en el segundo cuando entraron Gago e Higuaín... <coughs> ...tosiendo, entró Higuaín, para acompañar a Messi. Colombia ganó Santos, apostó por el diálogo de paz. Derrotó a Zuluaga, el delfín de Uribe... 50,9 a 45. Ayer la elección en Colombia fue muy particular porque los dos candidatos acorralaron al electorado a votar por guerra o, o paz. ¿no? En realidad fue ese el eje de la discusión. Fue ese el eje y no otro. Y por suerte ganó el candidato del diálogo. De acá en adelante, Colombia... Es un país que en esto es demasiado imprevisible, pero se avanzó bastante en los últimos tiempos, en el diálogo que comenzó en Europa y después continuó en La Habana, y hay que seguir esperando. Un mano gigante se coronó por cuarta vez en la NBA, los Spurs vencieron al bicampeón Miami 104-87, fueron tres palizas consecutivas, ¿eh? las dos primeras en... En Miami y la última en el día de ayer en Texas Realmente eh, es increíble la, la distancia que le sacó Después de los dos primeros partidos El conjunto de Shinobili que mostró un gran juego colectivo Por encima de las muy buenas individualidades de Miami Ámbito financiero, dato principal de etapa Alertó Cristina por impacto del juicio de Buitres Hoy, definición Y sobre... La selección argentina, debut y victoria apretada. VAE, Argentina y el sistema financiero pendiente hoy de la Corte de los Estados Unidos. Se espera que los jueces pidan opinión a la administración de Obama y permita cerrar el año sin riesgo de default. El título más importante de Clarín, el que gana casi el 80% de portada, Argentina. Ganó, pero aún le falta. En el debut venció 2 a 1 a Bosnia en el estadio Maracaná. Tuvo un primer tiempo flojo con un esquema cauteloso. En el segundo, con los ingresos de Gago e Higuaín, Messi tuvo más compañía y hubo más llegadas. El balance es que debe mejorar para poder sostener la ilusión. Ginovili, el señor de los cuatro anillos. San Antonio Spurs venció a Miami Heat de local por 104 anillos. A 87, apoyo del G77, presión de Cristina por los fondos buitre. Y segunda vuelta, Santos logró la reelección en Colombia. Tapa de Página 12, misión cumplida. misión cumplida. Argentina empezó el Mundial con un triunfo ante 30.000 argentinos... ...que coparon el Maracaná y todo, un país que se prendió a la tele... ...jugó un primer tiempo para el olvido y mejoró en el segundo... ...que culminó con un golazo de Messi. El Señor de los Anillos, un título que eh, más allá de, de, de, de la textualidad... ...el juego de palabras está presente en casi todas las tapas, ¿no? Hablando por supuesto de Ginóbili y de la victoria de los Spurs... ...una cumbre contra los fondos buitre... Un día antes del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, Cristina logró el apoyo del G77 más China, que repudió el accionar altamente especulativo de los capitales financieros. Y Colombia sigue el camino de la paz. Juan Manuel Santos le sacó casi seis puntos de ventaja a Oscar Zuluaga, hombre de Uribe. El reelecto presidente consideró que el resultado es un respaldo a las negociaciones con la FARC. Página 12, tapa del lunes, 16 de junio. Me siento en casa, tapa de muy. Argentina 2, Bosnia 1. Messi metió un golazo y mostró que quiere brillar en el Mundial. La selección fue local, en un maracaná que se pareció a la bombonera. Isabela admitió que no anduvo el 5-3-2. Gago e Higuaín le dieron más golpes. El segundo dato deportivo de etapa tiene que ver con Ginovili, Manu otra vez campeón de la NBA. 6 horas 30 minutos si estás comenzando a armar tu día, 12.3 la temperatura muy alta, la humedad del 94%, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros, soplamiento del sur a 9 en la hora... ...y para hoy está prevista una máxima de 16... ...la mínima del martes 5, la máxima 14... ...la mínima del miércoles 3, la máxima 13... ...la mínima del jueves 2, la máxima 14... ...ahí va a quedar estacionado el tiempo de esta semana... ...con poquitas nubes, con mucho sol, con bastante frío... ...la cosa bien otoñal pero ya con gustito a invierno... Estadísticas. Fútbol 7.50. Artillero canguro. Jugador que anotó más goles. Archie Thompson de Australia anotó 13 tantos en el partido que su selección de Australia ganó 31 a 0. Números de la número 5 en 7.50. Fue un día como hoy pero de 1955. Aquel día en el que Buenos Aires se pareció tanto a Garnicaa. El crecimiento de la oposición se da a partir de la participación del alto clero y del sector de la iglesia que comienzan a conspirar contra Perón Gonzalo Chávez En días previos al bombardeo se había realizado la procesión de Corpus Christi Autor de la masacre de Plaza de Mayo el Primero, creo que cayó un día jueves y pidieron autorización al gobierno, el gobierno se las dio pero la realizaron el día sábado con la intención de convocar a más gente Entonces la procesión se hizo en la catedral de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo. Eh, la oposición concurrió masivamente. No solamente católicos, había socialistas, comunistas, radicales, laicos. se o sea, se unieron en, en, en torno a la iglesia, ¿no? que era el, el, el factor aglutinante en ese momento. Eh, desbordó la catedral, la gente empezó a ocupar las la parte de la Plaza de Mayo. Y se, se realizó una marcha hacia el Congreso. Cuando llegaron al Congreso, según el, el gobierno peronista en ese momento, dicen que quemaron una bandera argentina. La oposición siempre dijo que era mentira eso, que el gobierno había quemado para culparlos a ellos Entonces esto dio pie para que el día 16 de junio el oficialismo organizara un acto de desagravio en la Catedral. Eh, y ese momento fue aprovechado por la oposición para realizar el bombardeo, porque se estaba previsto... ...que aviones de la aeronáutica iban a, a volar sobre Plaza de Mayo... Eh, ...como un acto de homenaje, le desagravió a la bandera y a San Martín. Entonces, ese día la gente estaba congregada para ese acto. Y cuando vieron aparecer los aviones, creyeron que iban a tirar flores. Esa era la ley. los aviones iban a tirar flores sobre sobre la catedral. Y lo que cayeron fueron bombas. Eh, es eh, interesante ver esto. Nosotros en el libro publicamos una serie de fotos... Y la primera foto es eh, el acto en la catedral, donde se ve la gente mirando al cielo, esperando la llegada de los aviones. Eh, la segunda foto es un avión, empijada, eh, bombardeando. Y la tercera es una foto de la gente corriendo en Plaza Mayo a refugiarse después de la primera bomba en la Casa de Gobierno. O sea que en ese momento nadie pensaba que eso pudiera ocurrir en el país. La gente pensó en ese momento que el mejor lugar, más seguro que había era la Casa de Gobierno. Y la intención de los... ...de los sublevados era derrumbar la Casa de Gobierno, ¿no? Y eso es lo que marca el inicio, ¿no? El inicio de un ciclo de violencia institucional contra el pueblo. Muchos de los aviadores navales que bombardearon Buenos Aires... ...horas antes de partir hacia Plaza de Mayo... ...no sabían cuándo ni cómo matarían a Perón. Solo tres de sus jefes conocían el plan. La aviación naval atacaría La Rosada... ...cuando Perón estuviera con su Estado Mayor. Se encontraba con ellos cada 15 días... ...los miércoles a las 10 de la mañana. Pero la clave del plan... ...era el apoyo terrestre. Después del último vuelo... ...se activarían los comandos civiles. Cerca de 500 hombres que durante la mañana... ...debían permanecer a 5 o 6 cuadras... ...de la Plaza de Mayo... Los civiles tomarían la casa de gobierno ingresando por su puerta principal y cerca de 300 infantes de marina lo harían por la del río de la Plata. Los dos grupos se encargarían de reducir a los 40 granaderos de la guardia presidencial. La diferencia no era solo numérica. Los golpistas contaban con armas semiautomáticas. Yo tengo el testimonio de un soldado, un conscripto que fue infante de marina en el Río Santiago, en el batallón de infantería 23 que previo al 16 de junio, en el último viaje de los cadetes eh, que hicieron en el, en el buque Bahía Tetis, que en ese momento era el buque escuela, ¿no? Bahía Tetis, trajeron de contrabando y lo bajaron en Río Santiago las armas automáticas que los sublevados utilizaron el 16 de junio de 1955 y había sido 5 o 6 meses antes eh, el director de la escuela naval de Río Santiago en ese momento era el contraemirante Isaac Rojas los fusiles que trajeron son fusiles FN que tenían eran fusiles semiautomáticos que tienen un poder de fuego superior al viejo fusil Mauser de, que tenía el ejército que, que disparaba de uno a uno ¿no? y lo otro que me contó que a mí me parece un testimonio valioso, ¿no? es que dos días después del bombardeo, los convocaron a todos los infantes marinos, a los soldados, al comedor, y pasaron una película, pasaron una película, donde se veían los aviones bombardeando sobre Buenos Aires. 6 horas 36 minutos, el cumpleaños, nació un día como hoy, pero de 1949. Y tuvo la gratísima idea de invitar a un gran, gran, gran amigo para grabar Pulsera de Oro Macizo. Jairo y Sandro. ¡Ja, ja, ja! en el diario compro coche en buen estado abstenerse intermediario me ofrecieron un citron con las puertas astilladas un falcón despatentado propiedad de la pesada Me un tipo serio Con voz bien trabajada Me llamo Roberto Sánchez Y tengo en venta un ímpano Un hey, que era una carga Que alguien me estaba gozando Si era Roberto Sánchez Estaba hablando con Sandro pulsera de oro macio Chareco de tercio pelo Un bolso de cachetada A los costados del pelo Pulcera de oro macio Chareco de tercio pelo Un de caseta Cuartas brujas Con fulencia de roquero hey. Y una virgen del rosario Esta pobreza Otro de los datos que la tapa de la prensa hegemónica hoy te oculta es que el CELS acusó al juez Lijo por usar la obediencia debida para exculpar a Corach en la causa amea El abogado del organismo y familiares de víctimas del atentado estuvieron denunciando al juez federal que usó la argumentación de esa figura legal bajo un supuesto principio de lealtad. Principio de lealtad para exculpar al exministro y a secretarios que apretaban testigos. Firmado el abogado del CELS, Rodrigo Borda. A ver, por ahí no no me escuchaste bien. Denunció Borda y familiares de víctimas del atentado que el juez federal Lijo para exculpar a Corach de la causa AMIA, usó la argumentación de... Supuesto principio de lealtad, supuesto principio de lealtad para exculpar al ex ministro y a secretarios que apretaban testigos. Que apretaban testigos. A ver, ¿para qué los apretaban? Y ahí es donde aparecen todas las rutas que nos conducen. En principio a preguntas sin respuesta, pero que intentan llevarnos algún día... A la verdad, donde se mezcla la pista siria, la pista iraní y por supuesto la conexión local. Este es el gran dato que oculta el menemismo y que tuvo, como uno de los hombres destinados a embarrar la cancha, al fino palacios. Por eso el hombre no está al frente de la metropolitana, ni mucho menos. Fue el encargado de borrar las pruebas de ...que estaban en la entraña de más de 70 cintas... ...que tenían el, el, el nudo, el eje de la conexión local... ...contando a quién habían servido. Y ese es el gran dato. Ese es el gran dato. ¿A quién sirvieron? A la pista siria que rodeaba tanto al menemismo de entonces... ...a la pista iraní... ...que es la única que quedó con vida en, en la causa judicial. El CELS acusa al hijo de obediencia de vida Cada 750 pasa algo No sé si allí está lloviendo Aquí la luz me dulcero Pasa algo cada 750 Tenciones de abril Da da 750 Más... aire. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible, y a veces lo imposible. Activa ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. De 5 a 7, campana. Campana, campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana. Hace mucho que venimos hablando de cómo Francisco desapareció de las tapas de Clarín, de La Nación, de un tiempo a esta parte, ¿no? Cuando el hombre había ganado el centro de la escena, con algunos gestos que habían conmovido a propios y a extraños, estaba allí, siendo el eje de todas las tapas. Ahora... Cuando Francisco empezó a alejarse de Bergoglio, de aquel que conocimos aquí, de aquel que estaba enfrentado con el gobierno, con, con, pero con frases del estilo de una guerra santa contra el matrimonio igualitario y cosas por el estilo, desapareció de etapa. Hoy desde Roma, Elena Llorente firma para Página 12 Europa ha olvidado la solidaridad. A ver, ¿qué dice? Un buen reto le dio el Papa Francisco ayer a la Unión Europea al visitar la sede mundial de la Comunidad de San Igirio. Una organización católica internacional que se ocupa de ancianos, de minusválidos, de pobres y de inmigrantes. Francisco dijo que Europa está cansada. No sabe qué hacer frente a los pobres y los inmigrantes. Y ha olvidado... Su solidaridad sus palabras fueron como un masazo contra las autoridades de los varios países europeos que con distintos pretextos justifican su no accionar frente a la oleada de inmigrantes desesperados que llegan a italia cotidianamente desde áfrica y de países en conflicto como siria llegan a embarcazas de mala muerte por el mediterráneo dice página 12 después de haber hecho algunas paradas en distintos países del norte de África y luego de haber pagado saladamente a los traficantes que los transportan hasta un cierto punto. Más de 5.000 personas llegaron en las últimas semanas a Italia. Muchos murieron ahogados. Muchos murieron ahogados. Eso sucedió con 10 de ellos, varias mujeres y niños incluidos. Y pasó esta semana cuando la barcaza se dio vuelta. Los gobiernos europeos y la misma Unión Europea que había prometido medidas después de las elecciones de mayo, por ahora no han hecho gran cosa. La responsabilidad queda en manos sobre todo de Italia, que para evitar los naufragios creó una operación llamada Mare Nostrum de la Marina Militar que los rescata cuando los detectan en el Mediterráneo. Pero esta operación de pura solidaridad que emprendió Italia hace algunos meses arriesga a ser suspendida si Europa no contribuye, como ha repetido el ministro de Interior italiano Angelino Alfano. Dirigiéndose a casi 10.000 personas que fueron a verlo, el Papa Francisco les pidió que den su contribución para promover la amistad entre religiones. Vayan adelante por este camino. plegaria Pobres, paz Plegaria, pobres, paz Ayuden a que crezca la compasión en la sociedad A poner la amistad en lugar de la indiferencia La gente se había comenzado a reunir desde temprano En torno al edificio de la comunidad de San Igidio Y en la plaza de Santa María de Trastevere Pese a una terrible tormenta veraniega con relámpagos y truenos Que azotó a distintos barrios romanos Francisco se encontró y conversó algunos minutos con varios prófugos, entre ellos algunos que se salvaron del naufragio cerca de las costas italianas en noviembre y que le costó la vida a más de 300 personas. También conversó con un grupo de ancianos, incluso una mujer de 100 años, con otra de Eritrea que llegó como prófuga y ahora trabaja en la comunidad de San Igirio. ...habló con grupos de jóvenes, con adolescentes... ...con un grupo de gitanos y desocupados... ...alguien le ofreció un mate que bebió sin problema... ...pero luego hizo seña con la mano de que... ...estaba más o menos... ...en su mensaje Francisco también recordó... ...que un pueblo que descarta a los ancianos... ...y no cuida a los jóvenes... ...es un pueblo sin esperanzas... ...y para concluir, casi bromeando... Dijo a todos, a los que en general les pide que recen por él, que le sirven horas extras de plegaria, porque su trabajo es muy insalubre. Poco antes de entrar a la Basílica de Santa María en Trastevere, el jefe de la comunidad judía en Roma, el Rabino Pacífici, le entregó al Papa una carta en la que lo invita formalmente a visitar una sinagoga romana. Desde el rezo del Angelus, ayer a la mediodía, desde el balcón que da a la plaza de San Pedro, el Papa pidió por la paz en Irak, anhelando un futuro de reconciliación y de justicia, para que todos los iraquíes, cualquiera sea su pertenencia religiosa, puedan construir juntos su patria, haciendo de ella un modelo de convivencia. También habló de su próximo viaje a Albania en septiembre próximo. El título es Europa ha olvidado la solidaridad. Palabras que, por supuesto, no no golpean fuerte las puertas ni de Clarín ni de la Nación. Dato que no nos sorprende, porque lo venimos siguiendo desde hace un ratito a esta parte. Cómo fue perdiendo espacio Francisco en la prensa hegemónica a partir de comenzar a separarse de Bergoglio. ¿Mm? Es un dato bien concreto, ¿eh? bien técnico si querés, que tiene que ver con estadísticas, que tiene que ver con el repaso de su presencia antes y con lo que sucede hoy con su ausencia en las tapas de los principales matutinos porteños. No se trata de una defensa de del Papa ni nada que se le parezca. ¿eh? Tómenlo como un dato bien técnico para analizarlos a ellos, a los que lo usaron, y que hoy lo desvalorizan, lo olvidan, lo cajonean. falta 9 minutos para las 7 y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 6, 52 minutos, humedad 96%, temperatura 11 grados, 9 décimas. La Corte Suprema de Estados Unidos definirá si acepta, rechaza o pospone el caso argentino contra los fondos buitre. Cerca de las 10 y media hora de nuestro país se conocerá el resultado de las deliberaciones que el máximo tribunal norteamericano mantuvo el jueves pasado. Es respecto del fallo del juez Tomás Griesa, que ordenó pagar a los holdouts 1.300 millones de dólares, suma de dinero que excede lo acordado en los anteriores canjes de deuda. Ayer la Argentina recibió el apoyo unánime de los 133 integrantes del G77 más China, que participaron del foro de países emergentes en Bolivia. En una declaración reclamaron al Reino Unido retomar el diálogo por Malvinas y sostuvieron que los fondos buitre plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández consideró que los fondos buitre hackean al sistema financiero internacional. Casi 900 familias continúan evacuadas por la crecida del río Paraná. Residen en distritos cercanos a la hidrovía, en las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. También hay planes de asistencia para Santa Fe, Entre Ríos y el Norte Bonaerense. Las estimaciones oficiales pronostican que hoy se presentaría el pico máximo de la creciente con una marca de entre 7 metros 30 y 8 metros en Puerto Barranqueras, en la provincia de Chaco. ...las consecuencias del fenómeno se extenderían durante dos semanas más. Empieza el juicio político contra Campagnoli. Desde las 11 comenzará el jury de enjuiciamiento... ...que tendrá 180 días hábiles para realizar el proceso... ...plazo que vence a mediados de octubre. El fiscal suspendido está acusado de modificar el objeto de la causa... ...en la que el empresario Lázaro Báez pasó de denunciante a imputado lo que equivale a violar las reglas procesales. En abril pasado, el fiscal Guillermo Marijuán aconsejó el cierre de la causa por no encontrar motivos para imputar al empresario, que el 7 de mayo fue sobreseído por el juez federal Sebastián Casanelo. Patria Grande. Juan Manuel Santos fue reelecto presidente de Colombia. El actual mandatario se impuso en la segunda vuelta con el 50,95% de los votos por sobre el candidato del ex jefe de Estado Álvaro Uribe, Oscar Iván Zuluaga. Tras conocerse al resultado, Uribe denunció que hubo abuso de poder y acusó a Santos de comprar votos para el ballotage y usar a la guerrilla y bandas criminales para intimidar a los ciudadanos. pelota Argentina le puso primera al sueño mundialista con un triunfo. La selección se impuso por 2 a 1 con un gol en contra de Colasinac a los dos minutos y otro tanto de Messi. Sabela hizo tres cambios en el esquema en el segundo tiempo y admitió errores propios en el desempeño del equipo. Por su parte, Elio Messi celebró la victoria y haber podido definir, aunque también reconoció que hay que mejorar en tanto ángel y maría consideró que el esquema inicial de cinco defensores y dos delanteros no funcionó pero señaló que en el segundo tiempo el equipo demostró que se siente cómodo con los tres arriba humedad 96 ciento temperatura 11 grados 9 décimas lucía eiseis los 750 avanzanzas derecho a la información Precios Cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios Cuidados es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consultá el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM750. Si estás comenzando a armar tu día cuando faltan 4 minutos para las 7 de la mañana, te reitero que la temperatura actual es de 12.3, que la máxima del día de hoy va a ser de 16 grados. Que no hay necesidad de andar con paraguas por la ciudad de Buenos Aires, por lo menos por los próximos 4 días. ...tenés viento del sudoeste a 13 kilómetros en la hora... ...y visibilidad reducida por lluvias intermitentes y lloviznas... ...la humedad muy alta del 96 ciento... ...nos vamos con una joyita, nos estuvo acompañando Jairo... ...que cumple un día como hoy, que cumple años hoy... ...porque nació un día como hoy, pero del 49, y también ella que está cumpliendo años porque nació un día como hoy, pero del año 1953. María Graña, Mercedes Sosa, Leopoldo Federico, nada. He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuanta niebla hay en mi alma El silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón A banda me no queda tu casa natal O te las arañas que te caen yo ya El rosal que se ha muerto al irte tú todo es una cruz nada, nada más que tristeza e quietud nadie que te diga si vives aún donde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor <ríe> me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde, sin querer te digo adiós, y hasta el eco de tu voz de la nada me responde, en la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, Y ha rodado en tu portón, una lágrima hecha flor, de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que deje el yurral y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú todo es una cruz nada, nada que tristeza e quieto nadie que me diga si vives aún ¿dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? to come.